Sí, la verdad que es muy triste o s sea, el a e camino como siempre digo es muy empinado o sea es muy difícil de transitar porque como como todo o sea la justicia también、eh, se puede llegar a comprar o sea la parte de, de la defensa o sea tiene abogados que son abogados caros que hacen todo tipo de artilugio para demorar la causa la causa en este momento la semana pasada venció el El tiempo de probatoria, donde la defensa del fiscal y las querellas aportaban toda la prueba, y por lo tanto el aporte de prueba fue volumen tal que la actividad probatoria es muy grande y va a demorar mucho tiempo eso, así que no hay fecha establecida todavía hasta el momento del juicio. Eh, Adrián, eh, vos sabés que escuchaba el otro día hablar a Marcela n i s o r i a la esposa de Hugo, que decía que Litoral Gas es una de las empresas que más factura en el mundo en cuanto a este servicio. Y acá viene la pregunta, ¿no? Si factura tanto, ¿por qué no se invirtió? Porque esto podría haberse evitado. Y mira, justamente, el, nosotros, nuestra querella apunta a la decida empresarial, que vendría a ser eso: a la desinversión, a, a la falta del deber de cuidado, de custodia. De un bien tan peligroso como el fluido de gas、uh -huh. en esta ciudad, que o sea, la misma sigue m a prestando la misma empresa en condiciones paupérrimas. Y bueno, el riesgo está, sigue constante, porque fíjense en ahí, hay hechos diferentes que suceden en la ciudad con relación al gas, sigue, esto sigue sucediendo. En cuanto a la causa judicial, ¿qué expectativas tienen de acá a futuro? Sí, lo que aprendimos con, este, con esta causa es a tener paciencia, a esperanza, a saber la verdad. La expectativa es que se den la prisión efectiva a los responsables、uh -huh. y que se llegue, no que se corten la gerencia técnica como hay ahora a 11 procesados, sino que se llegue más arriba a la, a la empresa propiamente dicha, quien ellos por medio de la regla de juego denominada, o sea, la regla del éxito, sin importar qué, o sea, y para obtener ganancia, s fíjense lo que hacen, una desinversión. Con un producto de mala calidad y no, no, no está bien regulado, no es eficiente. Adrián, por último, ¿cómo va a ser la jornada de l sábado? ¿Qué actividades habrá? Y de paso, para invitar a los rosarinos a que se acerquen ¿no? a este recuerdo. Sí, la verdad que la jornada de l sábado es una jornada de memoria y justicia, que va a arrancar 9.38 con el toque de sirena, que fue el momento de que sucedió la tragedia, con la sirena que representan los bomberos que solidariamente y han colaborado tanto ahí. Luego de eso va a haber una palabra alusiva de víctimas y de familiares. También contaremos con la presencia de otras víctimas de tragedia como de o n Cromañón e c y i n u n d a c i o n e s de La Plata. Luego de eso、eh, va a estar una misa p r e c e d i d a por nuestro obispo Eduardo Martín. Luego va, se va a entonar una canción Memoria de Petrochelli. Después de eso los、eh, combatientes de Malvinas van a servir un plato caliente como lo hacían todos esos días de esa semana trágica de agosto ahí adentro. Y después de eso, desinteresadamente y solidariamente, participarán los nocheros brindando unas canciones para un bálsamo para el alma de nuestra víctima.